Fíjate, yo te voy a ser sincero. A mí me han nombrado ahí porque me. A la García me pidió que fuera director de alguna empresa. Entonces, a va banca que hay ahí. ¿Cuál es mi interés? Los intereses del país no son otros. Así es. Pues. ¿Y qué tengo que hacer? Que se cumpla la constitución, la ley, la ley. Y de ahí no me mueve más, eso es todo. Al margen de la amistad antigua que tengo contigo dice que es mi papel. Y no y puede ser porque pues, de Técnipes insinuando una asociación con, con Petro Perú, ¿no? De pesqueras de un defensor supremo genérico.